Así de pie vamos a tener un momento de oración para nuestro que está s en los cielos. Abino, a h a b i n o q sea su o l u n t a d así el lugar de nuestro Padre que, que me otorga y a todos los que están. presente hoy en medio de dedicarnos a escuchar, estudiar y a tocar. En nombre de tu hijo, Jesús, Janusía. Amén. Puedo sentar esta madre. Como ya sabemos, la porción de esta semana de la Pashat a Shabuah, la porción de esta semana se encuentra en el libro Génesis. Ya estamos en el segundo, la segunda Pashat. Me dice, estas son las generaciones de Noé, Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con el vín caminó Noé y generó Noé tres hijos. Y se corrompió la tierra delante de, de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Miró a Donat Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida. Porque toda la carne estaba, había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Elohim a Noé: He decidido el fin de todos seres, porque la tierra está llena de violencia a causa de a Bellos, y aquí que yo los d e s t r u i r é c o n la tierra. En toda la Tanaj, desde así hasta Marají, hasta Marajía, han habido desobediencia. Contiendas, levantamientos, rebeliones, motín, sublevación e insurre, insurrección. Tenemos desde el comienzo de la creación y el origen de todas las cosas. Y desde de Abraham, Hasta nuestros tiempos, todos ellos por diferentes motivos y causas. En el huerto de Edén, en el gran Edén, tenemos el primer motivo: el hombre. El hombre es la máxima creación de Dios. Después de haber c r e a d o todo, Jacín, por supuesto, después de haber formado al hombre del polvo de la tierra, y s o pronto en su nariz roa, aliento de vida, Jacín planta. Un huerto llamado El e l é n Al signo de él, lo mejor. No le faltaba nada. Lo s más bello: s ríos, cascadas, bueno, de esto, frutos, de todo, bellísimo. Y coloca al hombre. Haciendo contento con todas las maravillas que hizo en el huerto, observando a Adán, vino que Adán estaba solo, hizo caer en un sueño profundo, e hizo a la mujer y se la trajo al hombre. Hasta q u qué? Desobedecieron a la palabra de h a s h e m h i c i e r o n lo que no tenía n que hacer. Tenemos contiendas. En el caso de Abraham, y sus, entre sus p a c t o r e s se pelearon entre sí. La pelea no fue pequeña, ya que ambos, Abraham y Lodz, el sobrino, decidieron separarse. Dice la palabra, y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de Lodz. a parecer, la tierra no era suficiente amplia para habitar juntos, ya que sus posiciones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Un poco más tarde, en el capítulo 18 de Bereshit, se relatan los hechos de la destrucción de Saloma. Ya sabemos, pues, lo que ocurría en el Soloma. Hoy en día, como que hay pequeños Solomas también. Algunos historiadores mencionan que su destrucción es debida a la práctica diversa, diversas clases de a l e r a c i o n e s sexuales. En todas estas situaciones mencionadas hasta ahora, son consecuencia de ir en contra los principios morales y éticos establecidos por l a c c i ó n Tenemos también la rebelión de Corra de Coré, la cuna. Para e l d í a de Corra o d e Coé, fue la situación familiar, donde su primo menor fue elegido para, como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio. El b í b i c o normal. José tenía un puesto, un cargo, pero no era suficiente. Que r í a algo más. Y vino la jebedía. ¿Cuán, ¿Cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón? Y la c b e l l ó n de Coé lo, lo conllevó a, al pecado. Al pecado de la acción j a r a El pecado de lengua m a l a Habrá mal. Maldecir. Toda la congregación. Mumudó. Mumudó. De viva esa maldición. Así fue que se desató el ángel de la muerte, como está escrito en 1 Corintios 10, 10, que dice, ni murmuréis como alguno s de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esto nos enseña a malos. Que la nación hará, la mala lengua d e salta poderes daños, i n poderes satánicos. Un ángel destructor tiene derecho legal para obrar donde hay murmuración. Y esto, como dicen ustedes, la pareja jabínica, estamos cansados de ver eso. O empieza la murmuración. Y el daño no le causan a la, a la obra del Señor, porque el Señor la protege. Pero es dañino para la persona y para quien escuche. Aprendamos a no m o r u r a r para que no nos dañe el ángel del tutor. El resultado de este pecado, la r e b e l d a pasó a q u a toda la congregación. Sin embargo, si analizamos caso por caso, siempre vemos la mano misericordiosa y la mano bondadosa de Jesús sobre las vidas de quienes se r e v e l a r o n ¿Qué es lo que siempre busca Dios del hombre? ¿Qué es lo que buscaba Hashem con los sacrificios en el templo cuando el hombre pecaba? ¿Por qué Hashem permitía que vidas de animales inocentes murieran? Mu murieran? Solamente, amado, solamente para que el hombre se acercara a él. Siempre quiere estar más cerca de nosotros. Desde el comienzo, siempre has querido estar cerca de nosotros. a l l í e n e l e Adén, la pareja tenía un. Lo tenía todo. Lo tenía todo. c o n muchos de nosotros, tenemos todo. Quizás en menos cantidad, pero、no, el Señor、no、está con nosotros. Está al lado de nosotros. Ah, pero es que tenía que hacer lo individuo, lo no autorizado. No le bastó que Jacén c a m i n a b a con él, con Adán, sino que tenía que e s t i r a r la cabra para el monte. Los sacrificios en e l a t t a r El sacrificio h a t t a d como se llama, sacrificio por el pecado, era para perdonar. Sus pecados, el poder e s t á en santidad delante del Eterno. En santidad delante del Eterno. Adán, e s son, n a r i ó el primer hombre, lo tenía todo. Pudo haber vivido. Eternamente y sus hijos. De ahí venimos, hubiéramos vivido sin ningún problema. Pero tenía que tirar la cabra para el monte. Como muchos hacemos hoy día. Y con el colegador, el sumo sacerdote en Yom Kippur, en el día de l Pedón, Hacía dos sacrificios. Uno, primeramente, por, por él, para el perdón de sus pecados. Y otro, por el, por el perdón de los pecados de Israel. Y en la mitra, en el sombrero, como ustedes lo llaman, en el c h u r b a n t e había una placa dorada de oro puro. Decía, que usá. Yo he b a j a bendito sea, santidad al eterno. De no ser así, de no tener santidad, él moría. Hoy día, las viejas e r í a n un cementerio general. Filipenses 2, 14 a 16. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlo. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen. Como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aféjese a la palabra de vida. Entonces, el día que Masías, Yeshua, Cristo, vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue. En Multi, amados, hay algo que realmente está atacando a las congregaciones. En este tiempo, o en todos los tiempos, ha estado al acecho. No sé si llamado microbio, virus, plaga, demonio, o todos juntos. Es como una plaga. Como un virus que infecta, que, que come, que destruye. Es como una enfermedad que aparece de pronto, pero que de día en día te vas enfermando y vas de mal en peor. Y es preocupante. Este virus ataca a hombres, a mujeres. A grandes, a pequeños, a negros, a blancos, amarillos. Para hacer un partido político, pero bueno. Esa t plaga no perdona a nadie. Ustedes me dirán, no, Javier, yo estoy bendecido. Estoy sano. Así me ama. Déjeme decirte que allá afuera también hay personas que parecen sanas, pero tienen sida. Son a c o h ó l i c a s socialmente. Dogaditas r a escondidas. Hay gente que aparenta estar bien, pero está mal. Muy mal. q u e me dices? De aquello que cometes o que cometemos fuera del alcance de los ojos de los hombres. Ese mío, plaga, demonio, todos juntos, como dijimos, yo lo llamaría falta de sancidad. Yo quería completar la oración que, como decía al principio, con Isaías 59, 21, que dice: Mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la descendencia de tu descendencia. Hijo Hashem, desde ahora y para siempre. Amén.、Sí. Comenzamos con, la, con el Pasuk, con el v e s í c l o 6:9. Ellas son las g e n e r a c i o n e s de Noé, b a l ó n justo, Sadiq, y la. Perfecto en sus generaciones, como con Hashem caminó Noé. Sobre Noé hay una gama de opiniones, mas sin embargo, la Torah dice. Sí, ahí vaya opiniones de muchos rabinos. Yo me voy a guiar por lo que dice la Torah. Noé, Noé era un hombre justo, sadic. Continúa diciendo íntegro, fue él en sus generaciones, perfecto en su g e n e r a c i o n e s ¿Qué me sugiere este último allegado que dice? Nos deja entrever que Noé era justo únicamente en relación con los de su generación, de su época. De que si hubiese vivido en los tiempos de Moshe o de, de Samuel, no habría sido considerado virtuoso. Como dice dicho, en el país de los ciegos, estuvo el s rey. Los sabios nos dan este entendimiento a través de una pequeña historia. Había un hombre que poseía una bodega de vino y un día, y un día bajó a la bodega. Y en busca de un poco de vino, a b r i e n d o una de las,、eh, ¿cómo se llama? Vasijas, Vasijas. me cubrió que había, se había transformado en vinagre. Caramba, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué a p a s ó aquí? ¿Qué p a s ó aquí? Mientras había otro barril, lo encontraba ácido. Se echó a p e l e a t o d o los barriles de vino que él tenía en su bodega. Al final, le cubrió un barril que estaba solo medio ácido. Este está sensacional. e x clamó. Comparando con el resto, podría considerar que está muy bueno. Más o menos algo parecido a la historia de Noé. Eso es una de las opiniones que hay de algunos rabinos sobre Noé. Pero consecuentemente, De la misma forma, no es, es llamado, como dije, me voy a guiar lo que dice la, la misma a u o r d a d llamado justo, sadic, comparado con su generación perversa. Pero hay otro punto de vista. La intención del versículo citado anteriormente. Es alabar a Noé diciendo que si él es capaz de mantenerse su rectitud aún dentro de un clima inmoral, se habría convertido en alguien increíblemente más virtuoso si hubiese vivido en los tiempos de m o i s é s o de Samuel. Para esto último expresado, hay un pequeño m i r a g r Nos deja un ejemplo. Una joven vivía en un barrio desacreditado de la ciudad, pero su propia reputación era impecable. de esa joven. Si ella hubiese habitado, se hubiese instalado, hubiese vivido en buen v e n c e d a r i o se habría transformado en un brillante ejemplo de comportamiento intachable. Aquí h a un mensaje. Somos nosotros. No es en el entorno en que tú vivas. No es el tome que tú te muevas, no es el que te impulse el pecado. Es tú. Tú y solamente tú, responsable de tu vida. Según el tratado de Talmud, Saddín nos dice que esta generación estaba i n m e r s o En inmoralidades, celos, robo, violencia, mentira, la intolerancia, la decepción, el fraude y la codicia. Lo peor que todo era que las personas se explotaban, se explotaban sexualmente una a la otra. Por razón. Hacen que destruir, tenía que destruir a Sedoma y a Gomorra. Era una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En medio de esa generación, Noé cañaba en las normas de Eduín justo. De l m u e s t o padre, que es justo. e l nos hizo capaz de ser, entonces, ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo futuro. Por eso se eligió, nuestro padre eligió a Noé. Se encaminaba, por eso h a c h n m te ha elegido a ti. Para ciertas responsabilidades, para cierto trabajo en la sinagoga. Sin, sin caminaba o andaba en la palabra de Pea, y Alej, y Alej. Quiere decir se encaminaba o él andaba. Vino de esa palabra, para ya muy conocida, que nos m e n c i o n a m o mucho: j a l a j á El camino por donde uno marcha. Eso es lo que significa realmente el buen caminar: j a l a j á Que es un buen camino. Las jarajas o n las copias c i de las principales leyes judías. j a r a j a es práctica, no es teórica. Y eso era lo que intentaba hacer. Noé se encaminaba, marchaba por donde el Eterno caminaba. La halajá es la, la ley del Eterno expresada en ordenanza y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel. El Señor me ha puesto algunas normas como rabino de esta congregación. Yo no puedo hacer en mi vida lo que yo quisiera. Lo que yo quiero. Yo no puedo echar la cabra para el monte. Jacenos no, nos ha puesto, como d i c e en el pueblo, Para que con el propósito de que de aplicar los mandamientos externos de la t o r á h en cada situación de la vida actual del pueblo judío en sus relaciones personales, sociales, nacionales e internacionales como pueblo, el pueblo israelí. De hecho, hay algo importante que debemos de tener presente. Mientras que la t u a l i a escrita no se puede cambiar, ¿verdad? La s h a r a j s va n cambiando según la circunstancia vivida en cada momento histórico. De hecho, entendemos el porqué de una sinagoga a otra sinagoga. Diferentes tendencias existen, muchas c a l a j o t s Amados, hay un camino recto para el hombre, establecido en el momento de su creación. Cuando yo digo hombre, me refiero a la mujer y hombre, no a género masculino solo. Noé andaba en ese camino. Y por eso fue llamado Sadik y Tamim, justo e íntegro. Por ahí hubo una explicación que uno puede ser honesto, pero no íntegro. Hubo un chiste, ¿verdad? No se puede estar aquí, ¿verdad? Está escrito u n Proverbio, amados, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el eterno. ¿Por cuál camino? ¿Por cuál camino anda hoy? No me responda, como dice Esteban. Eso es algo personal. Podrá llamarte como Noé, s a i í justo, t e puede llamar t a m b i é n i n t e g r o de generación. de Noé, En la época de Noé estaba totalmente corrompida. Eso, como que no es nada nuevo, amado Abraham, ¿verdad? Hoy día, la corrupción de hoy. Por causa de esto, el Eterno decide borrar la faz de la tierra a esta generación. ¿Por medio de qué? Del diluvio, el marbul, marbul. Proverbio 21, 8. Dice, Tocido r es el camino del pecador, más el proceder de limpio es recto. Tocido r es el camino del pecador. Mas el proceder del i m p i o es reto. c Versículo 12 del capítulo 6 de la paresá. Y miró Elohim a la tierra y h aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había sido corrompida, su camino sobre l a t i e r r a s e g ú n el sabio francés r a s h i la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría, según él. Estos dos pecados son los únicos. Por cierto, que son mencionados en el b i h a r a j á Como algo de lo que hay que huir. Por eso dice: huir de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. p r i m e r o de Corintios 6, 18. Y por eso dice la palabra: Por tanto, amados míos, huid de la hidrografía. Volviendo a Noé, observemos algo importante: que la salvación para Noé no fue fácil. Él tuvo que participar activamente en su salvación. ¿De qué manera? Durante 120 años construyó la barca que lo salvaría junto a su familia. m i r a que está a su lado. No es... No es. c o n c l u y ó la barca en 120 años. El modelo de su vida, el modelo de, de la vida de Noé, a pesar de ser breve en las escrituras, porque de Noé no se habla mucho. Nos deja una enseñanza importante para ser, para ser aplicada en la actualidad, la cual debemos revisar y aprender de ella, de aquel depende, ya de que después de todo, para que fue plasmada su vida en las escrituras, fue dejada. Para que aprendiéramos de ella, como está escrito en Romanos 1, eh, 15, eh, 15, versículo 4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que, por la, por la paciencia y la consolación de las escrituras, Tengamos esperanza. Amén. Vamos a, a, a adelantar un poco de unos versículos más, donde vamos a ver la i n t r u c c i ó n de Noé y su familia en el altar. Eso está en el capítulo 6, versículo 22. Y así. Lo hizo Noé conforme a todo lo que Elohim le había mandado. Así hizo. Aquí está el secreto de e l éxito para todo hombre de Dios. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que Elohim nos ha mandado. Capítulo 7, versículo 1. Entonces, y u b a g e al n i g h dijo a Noé: Entra en la a r c a tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Aquí vemos que se introduce El nombre, sobre todo, sobre todo el nombre, porque antes era Elvin, ahora se está introducido Yoheba h e Adonai. Este nombre tiene que ver con el atributo de misericordia, creo que s o lo hablamos la semana pasada. Así que Noé caminaba no solamente. No se encaminaba él, no solamente andaba él en la relación con la justicia de Elohim, sino, eh, eh, perdón, eh, sí, según el Pasuch 6-9, sino también tenía una relación con la misericordia del Eterno. Como bien se ha dicho en el último pasú, versículo, vea para a l l anterior. El último para a l l fue versículo 8, el capítulo、eh, 6, que dice: Mas Noé al d i ó s gracia ante los ojos de y u i e v a h h e i e l o m nuestro Dios. La gracia, la gracia, sí, es un favor, como dicen muchos pastores. Es un favor inmerecido. Y esta relación con el atributo de misericordia del Eterno está en relación, ¿verdad? La gracia está en relación con el atributo de misericordia de Dios. Y aquí en el capítulo 7 es reforzada. Interrelación, Elohim, Adonai, justicia, misericordia. El Eterno ordena a, a Noé a entrar en el arca para la salvación de todas las especies humanas y a los animales, especialmente los animales limpios. Que son los que sirven para ser sacrificados para el Eterno. Entran Noé, su familia y todos los animales, especialmente los, que los animales limpios que van a ser usados para el sacrificio para el Eterno. Podemos profundizar un poco más en la vida de Noé. Capítulo 5, versículo、eh, vers, 28, dice:、ah, Vivió Lamech ciento o c h e n a años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Eterno m o s dijo. Conocemos que, con o、eh, c con esto m o con e s que el padre de Noé fue l a m e c El cual engendró a Noé a la edad de 182 años. El versículo 30 de ese mismo capítulo dice: Y vivió en a m é c después que engendró a Noé 595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de l a m é c Ahí vine. setecientos s e n t años y siete a y murió. No vamos a ir con tantos años. setecientos s e n t años, y siete a hace cinco mil años. El padre de Noé l a m e c fue un hombre muy viejo, ya que murió. Ya que vivió 777 años, y asimismo vemos que Noé tuvo muchos hermanos y hermanas. Posteriormente en el versículo 32 nos dice que tuvo tres hijos, y el s í n o n o é de 500 años engendró a Sem, a c a n y a j a f e t Ya entrando en el capítulo 6 de v e r s o t nos enseña que los hombres se multiplicaron. Versículo 5, capítulo 6. Y vio a Donai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de los hombres de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió a Donai de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo a Donai: Raé de sobre la falda de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlo hecho. ¡Wow! Y es en este momento en donde se salta una cualidad de Noé, en el capítulo 8, en, en el versículo 8. Pero Noé h a c i ó gracia ante los ojos de Adonai. Con este último paso, me gusta siempre recordar el tema. De la gracia y la supuesta ley. La ley y la gracia. ¿Por qué? Porque para alguna persona cuesta más d e s a r r a i c a r s e de este mal o de esta mala enseñanza, dejar por el padre s de las iglesias. Porque ellos sembraron. Que la gracia comienza a partir de Ben Pentecostés, para acá, la época de Yeshua. Siempre menciona el versículo de Juan, Johanán, 1:17, que dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada,、eh, perdón, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de j e s h s a a m a s í a s ¿Se da cuenta? Con este paso tratan de sostener esa creencia, todo esto acompañado con una, con una aparición en, en, en escena de m a s í a s y Yeshua. Suponiendo como si antes no hubiera existido. La gracia. Porque no mencionan el, el versículo, por todo conocido, en Juan 1:1, que dice en el principio era el Verbo, o era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era el principio con, con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y fue así? Esto es que la gracia antes no existió. Entonces, ¿cómo es que no encuentra gracia delante de Jacinto? Porque a menos, a mi juicio, y sin, tratar, y sin tratar de espiritualizar, versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 8 de la Biblia, de l a t a que no fue así, ya que un hombre sin nunca haber conocido, A m a s í a s en cuenta gracia de l a n t e Dios. e d Esta enseñanza que ha sido establecida por g e n e a c i o n e s entre los cristianos, nuestros hermanos cristianos, la supuesta ley y la gracia son opuestas y que no son, que no son compatibles, que se contraponen. una a otra y tristemente, con esta enseñanza, cierran el camino al Eterno, el cual, deshaciéndose de esta creencia, deja de ser objetivo, perdón, yo ya deja de ser subjetivo y comienza a ser un camino delimitado por voluntad e Eterno y no de hombre alguno. No tenemos que mencionar y leer, pero tenemos que mencionar y leer el famoso Mateo 5, 17, que dice, no penséis que he venido a abolir, a b o l i r a abrogar la ley, la t e o l a actual. Así que se refiere. A los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la s tierra, ni una J ni una tilde pasará de, de la Torah. Hasta que todo sea cumplido, de manera que cualquiera. Que, que, quebrante el q u uno de estos mandamientos muy p e q u e ñ o y así enseñan a los hombres, muy pequeños e r á llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que lo haga y lo e n s e ñ a ese t será llamado grande en el reino de los cielos. Y según lo dicho por. Yeshua, la Torah no ha pasado, ya que el cielo y la tierra no han pasado. Esto sigue i n t a c t a i g u a l i t a A partir del siglo XIX, del capítulo 5 de Mateo, r a b i y e s ú s describe el tamaño de la gente la cual. Su e s t c t u r a dependerá de lo que enseñe y practique la Torah. ¿De qué manera crecerá ante los ojos de donar a la gente? No s u b i é n d o s e en una b a n q u i t a No, la respuesta es enseñando y practicando la Torah. La ley. Mateo 23, 1. Quisiera que l que lo tenga se para y p o n g a s e d pie. Por favor, del versículo 1, capítulo 23, Mateo 1 al 7. Amén. Aquí j e s ú s describe perfectamente que la Torah y la gracia no están en confrontación. No sean peleadas. ¿Cómo podemos demostrar esto? Sencillo. La invitación de Yeshua a Mesías es que hagamos lo que se enseña en la cátedra de Moshe. La cátedra de Moshe es la Torah. ¿Sí o no? Amén. Pero que no hagamos por ser vistos por los hombres, sino que en verdad lo hagamos agarrando al Padre. Jesús no criticó el, el que utilizaran los cicillas, los, los ni tampoco los tefillín, ni el, te, el talís. Sino él criticó que, lo, que los, ensanch, los ensancharan para ser visto por los hombres. Esa fue su crítica. ¿Te das cuenta? Sería una contradicción que previamente Yeshua dijo: Todos los que os digan. Guardarlo y hacerlo. d e s p u é s pensar que criticó a los j e f i n al mato, al equipaje, en fin, no es, posible, no es posible esto. Sino que Jesús invitaba a tener una concurrencia, una, conven, una conveniencia entre nuestra vida interna y la vida externa. Que no deseamos、no、pasar d e v i r t u o s o ante los hombres cuando a n t e e l Eterno estábamos probados. Él nos enseñó a realizar la voluntad de la razón. Me gusta, Padre. Me he escuchado a. En varias oportunidades, a pastores que tratan el tema del de, de taí, esto, o v e a O que lo definen como un tema cultural y de identidad. Como otros que tratan y quieren usar estos elementos sin saber su significado profundo. Muchos pastores quieren usar esto. Sin saber ese indicado profundo que tiene cada elemento santo para nosotros. No es para finalizar, capítulo 8, versículo 20 de v e l a para San. Y edificó Noé un altar. a eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La palabra hebrea para altar es misbeja. Misbeja viene de la raíz seba, que significa sacrificar. El altar es una mesa. Donde se ofrece una comida al eterno. a c á es un lugar de encuentro entre hombre y Dios. Por eso nosotros, en Shabbat, cuando colocamos el mantel blanco, ¿verdad? Y colocamos los elementos que vamos a utilizar, antes de las oraciones, guardamos lo que es. El juego descubierto. O sea, que hoy el cuchillo lo guardamos porque el cuchillo es un alma y en Shabbat la mesa se convierte en un altar. O sea, se esconde. d e p o r que hacemos las bendiciones, se sacan, por supuesto, porque lo vamos a utilizar. Entonces. Noé tenía que construir un altar, ese altar. Tenía que hacer un esfuerzo para poder mostrar al Eterno su amor y su sometimiento. Cada persona tiene la responsabilidad de edificar un altar al Eterno, un lugar de encuentro íntimo. Un sitio donde pueda relacionarse con el Padre para así demostrar su amor por el Eterno. Muchos hermanos me han comentado que ellos hacen, tienen un lugar exclusivamente para orar. Muy bien, porque lo han convertido como un, un sitio de encuentro para estar con Dios. Bueno, Dios está en otra parte, pero bueno, esa es su intimidad. Enciérrate en 2% y ora al Señor. Dice la palabra. Para esa persona que me lo comentó, esa es la porción e que usa para relacionarse íntimamente con el Eterno. En la antigüedad, el holocausto consistía. Consiste en toda quema de animal. El animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece. De esta manera, el sacrificio del o l o c a u t o constituye una simbología de entrega total al eterno. En pocas palabras, decide al Eterno: Toma toda mi vida, es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Mi vida no significa nada para mí, para, para mí mismo. Lo único que me importa es agradarte a ti, a Dios. Este es el mensaje la de la o f e n d a de aserción cuando es ofrecido c o r r e c t a m e n t e Hay algo importante aquí. La palabra traducida como、eh, holocausto es la palabra de Bea, o l a que viene de la raíz a l a que significa su b i r Es como. Cuando subimos los valores, ¿verdad? Que al leer a t o d a se le llama al día. Hacemos una ofenda. Lo que cada uno de ustedes, los que subieron, hicieron una ofenda al eterno. Así que una mejor traducción sería ofenda de ascensión. Una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos del r e n Es como un sacrificio cuando sube como un olor fragante al cielo. El versículo capítulo 8, 21a、ah, dice: Y Adonai percibió. El aroma, el aroma a g r a d a b l e y dijo Adonai en su corazón. Adonai percibió el aroma a g r a d a b d o Te voy a decir algo, amado, sobre este paso. El aroma no vino de la carne quemada de un animal muerto. Nuestro padre se hizo ya. No se deleita en el, en el derramamiento de la sangre y de la quema de la carne de un ser inocente.、De、un macho cabrío, un una, todo. Lo que produce el aroma agradable es el corazón que está detrás de ese sacrificio. Por esto, siempre, amado, siempre que es algo alterno, dado de todo corazón. Porque eso es lo que ve h a s e m tu corazón. No importa lo que vas a dar, sino cómo vas a dar. Eso es lo que ve tu corazón. Lo que estaba haciendo Noé, con el atal, escogiendo a un bello animal, estaba, yo diría que estaba como profetizando acerca del sacrificio del Cordero de Dios que iba a venir más tarde, más adelante, para quitar su pecado y el pecado de todo el mundo. Esto era agradable para el Eterno. Y por eso pronunció un juramento, como está escrito en Isaías 54, 9, que dice: Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más i n p l a n t a r á n perdón, nunca más Inundaría la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te a r r e p e n d e r é Isaías estaba hablando del Paso 8:21 que estamos analizando. Ya no volveré jamás, m e l d e c í a la tierra, dijo d el Señor, por culpa del hombre. Pues el, el mal instinto del hombre es su juventud. Y concluyo, amado. Concluyamos con nuestra vida esa l t a r que tanto espera nuestro、no、país al e día para que hagan. 俺たちの生命 e 悪いこ a は holocausto 命の生命の生命の a 命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命の生命 Y con todo el ticún, el rectificar, y a c r e s c i va el arrepentimiento por todos los malos que hemos cometido. Amado, la vida de Noé el sadic es digna, es digna de imitar. Él, como hombre, tuvo defectos, así como nosotros tenemos los nuestros. Pero así como es, mientras él hacía el, el arca, quizá no tuvo la capacidad de r e d a r g u i r a otros a volver a Hashem. Seguramente lo intentó, pero su vida y su testimonio, y su testimonio no le fue suficiente. Las palabras. No fueron las propicias. Y si bien la gente amó más su vida silenciosa, también es de destacar el fracaso de Noé de esta, en esa t macería. Pero Noé t u o varias cosas muy buenas, muy buenas, las cuales debemos limitar y que nos sirvan a cada uno. Y podamos enviarla de una forma práctica o poner en práctica la enseñanza de la vida de Noé. Noé era un hombre justo, s u p o s e r justo. Noé era perfecto, obediente. Caminó con Hashem. Tenía comunión con Hashem. Si tú me mantienes c a m i n a con Hashem, t i e n e comunión con Hashem, más allá gracia, s como lo obtuvo Noé. Y él va a caminar contigo y va a evitar que tú caigas. Noé era un hombre de fe. De m ú c i a y Muna. Por su conducta fueron bendecidas sus familias. Por tu conducta serán bendecidas tus hijos, tu familia. Tengamos amados. Tengamos una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos del Eterno. Es como un sacrificio. cuando sube como un olor flagrante al cielo. Sabas a la h o